Escena segunda, un despacho parecido al anterior, más o menos los mismos muebles, pero dispuestos de otra manera. De la pared del fondo cuelga un gran retrato del presidente de la República. Deberá resaltar el recuadro de una ventana abierta. En escena está el loco, de pie, muy tieso, de cara a la ventana y de espaldas a la puerta, por donde entra un comisario con chaqueta deportiva y jersey de cuello alto. El comisario sin dejar de frotarse la mano derecha se acerca el loco. Buenos días. ¿Qué desea? Me han dicho que pregunta por mí. Buenos días. ¿Qué le ocurre en su mano? Ah, nada. ¿Quién es usted? ¿No le ocurre nada? Entonces, ¿por qué se da masaje? ¿Es un tic? Puede ser. Le he preguntado que con quién tengo el gusto. Conocí a un obispo... ...que se daba un masaje como usted, un, un jesuita. ¿Me equivoco, usted? Claro que se equivoca. Se equivoca de medio medio. Se si insinúa que he querido aludir a la notoria hipocresía de los jesuitas. Si no le importa, para empezar, yo he estudiado con los jesuitas. ¿Tiene algo en contra? No, por Dios, pero es que... Pero ese obispo, ese que le decía, ese siquiera sí un hipócrita, un farsante... La prueba es que siempre se daba masaje en la mano. Oiga, pero usted... Debería consultar con un psicoanalista. Ese continuo masaje es síntoma de inseguridad, sentimiento de culpa e insatisfacción sexual. ¿Tiene problemas con las mujeres? Pero oiga... Impulsivo. Impulsivo. He ahí la prueba. Diga la verdad, no se trata de un tic. Usted, usted le ha pegado un puñetazo a alguien no hace más de un cuarto de hora. ¡Confiese! ¿Que confiese? Más bien dígame con quién tengo el honor. Y haga el favor de descubrirse, además. Tienes razón. Se quita el sombrero con calma estudiada. Pero, créame. No me lo había dejado por descortesía. Es por esa ventana abierta. Padezco mucho de las corrientes. Sobre todo en la cabeza. ¿Usted no? Oiga... ¿No se podría cerrar esa ventana? No, no se puede. No he dicho nada. Soy el profesor Marcos Malipiero, primer consejero del Tribunal Supremo. ¿Un juez? Ex. Ex profesor adjunto en la Universidad de Roma. Son dos ex. Y tras el segundo va la coma, como siempre. Comprendo. ¿Qué es lo que comprende? no Nada, nada. Ya me parecía. Es decir, nada de nada. ¿Quién le ha informado de que yo vendría a revisar la instrucción y la orden de archivo? Pues yo, la verdad... Mucho cuidado con mentir. Me pone muy nervioso. Yo también tengo un tic aquí en el cuello. En cuanto me dicen mentires, mire, mire. Mire cómo vibra, mire. Entonces, ¿sabía o no sabía de mi llegada? Pues sí, lo sabía, pero... No le esperábamos tan pronto, la verdad. Claro. Y por eso precisamente el Consejo Superior ha decidido adelantar mi llegada. Nosotros también tenemos informadores. Y así los hemos pillado por sorpresa. ¡Lo lamenta! No, que va, figúrese. El loco se señala el cuello que vibra. Es decir, sí, muchísimo. Pero póngase cómodo, deme el sombrero. O prefiere dejárselo. Quédeselo, ¿no es mío? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quiere que cierre la ventana? En absoluto, no se moleste. Pero avise al comisario jefe, me gustaría empezar cuanto antes. Claro, claro, pero ¿no sería mejor ir a su despacho? Es más cómodo. Ya, pero fue en este despacho del cuarto piso donde ocurrió ese feo asunto del anarquista, ¿verdad? Sí, fue aquí. ¡Pues entonces! Se sienta y saca del maletín unos documentos. Vemos que lleva otro maletín, enorme, del que saca un montón de cachivaches. Una lupa, una pinza, una grapadora, un martillo de juez de madera, un código penal. Junto a la puerta el comisario habla en voz baja al oído de un agente. Sigue ordenando los documentos. Comisario, prefiero que en mi presencia se hable siempre en voz alta. Sí, perdone. A la gente. A la gente. Dile al señor comisario, jefe, que venga cuanto antes, si puede. Y si no puede, también. Y si no puede, también. El comisario observa al juez que está ordenando los documentos. Con unas chinchetas ha clavado varios papeles en la pared, en el armario, en las contraventanas. De pronto recuerda algo. Ah, claro, los atestados. ¿Comisario Bertocho? ¿Dónde está? Con el comisario jefe. Perdone que me meta, comisario. Diga, señor juez. ¿Ese comisario Bertotzo al que busca tiene algo que ver con la revisión del procedimiento? Sí, es que verá, como él tiene el archivo con toda la documentación, pero si no hace falta, yo lo traigo todo. ¿Para qué queremos otra copia? Tiene razón, para qué la queremos. <risa> A ver, comisario, ¿qué es eso de que venga a verlo aunque no pueda? Tiene razón, jefe, pero es que como... Ni como ni hostias. Es que de pronto es usted mi superior. Ante todo, le advierto que su actitud insolente no me gusta en absoluto. Y menos con sus colegas. Vamos, si ahora hasta les da puñetazos en la cara. Es que verá, jefe... Bertocho no le habrá contado lo de la pedorreta ni lo del semisótano. ¿Pero qué pedorretas ni qué semisótano? Veamos, no sé infantil, en lugar de quedarse calladito, que ya tenemos encima los ojos de todo el mundo con esos canallas de periodistas haciendo alusiones y difundiendo noticias tendenciosas. Y deje de hacerme señas para que me calle. Yo hablo como me... El comisario le indica al falso juez que disimula. Ah, ¿eh? ¿ese...? ¿Quién es? ¿Un periodista? ¿Pero por qué no me lo ha dicho? No, señor comisario jefe, no se preocupe. No soy periodista y no habrá chismorreos, se lo aseguro. Se lo agradezco. Comprendo y comparto su preocupación. De hecho, yo mismo, antes que usted, he tratado de hacer ver a su joven colaborador... ¿Ah, sí? Este joven, que parece tener un talante... Algo irascible e impaciente y que por lo visto es también alérgico a las piedorretas calabresas y a los semisótanos entre nosotros. Hágame caso, señor comisario. Le hablo como a un padre. Este muchacho necesita un buen psiquiatra. Tome esta tarjeta. Llévelo que lo vea este amigo mío. Es un genio. Profesor Antonio Rabi, ex profesor adjunto. Pero reparen la coma. Gracias, pero si me permite yo... Claro que le permito. Faltaría más. Siéntese y empecemos. Por cierto, su colaborador le habrá informado de que yo... No, perdone. No me ha dado tiempo. El profesor Marcos Malipiero es el primer consejero del Tribunal Supremo. Por favor, olvidemos lo de primer consejero. Es lo de menos. Con decir uno de los primeros basta. Como guste. Excelencia, no sé cómo... El señor juez está aquí para revisar el procedimiento... Ah, sí, claro. Le estábamos esperando. ¿Lo ve? Su superior es más sincero. Juega con las cartas boca arriba. Aprenda. Claro que es otra generación, otra escuela. Sí, otra escuela. Mire, deje que se lo diga cuanto antes. Me es usted, ¿cómo diría? Casi familiar, como si lo conociera de hace años. Por casualidad no habrá estado usted como guardia fascista en el destierro. ¿En, en, en destierro? ¿Pero qué digo, qué digo? ¿Qué digo? ¿Un comisario jefe en el destierro fascista? cuando se ha visto? Volvamos a lo nuestro. A lo nuestro. ¡Ya está! Pero no, no, es imposible. Basta de alucinaciones. Um... Se frota los ojos, mientras el comisario cuchichea rápido al oído del comisario jefe, quien se derrumba literalmente en una silla. Se enciende un cigarro, nervioso. Bien, vayamos a los hechos. Según los atestados, al de, la, de la noche de la fecha no nos interesa. Un anarquista de profesión, maquinista de tren, se encontraba en este despacho para ser interrogado sobre su participación en la operación dinamitera de bancos que causó la muerte a 16 ciudadanos inocentes. Y estas, estas son sus palabras textuales, señor comisario jefe. Había indicios gravísimos en su contra. ¿Fue eso? ¿Lo que dijo? Sí, pero en un primer momento, señor juez. Después... Es... Precisamente estamos en el primer momento. Procedamos por orden. Hacia medianoche. Y la anarquista, preso del rapto... Sigue siendo usted. ¿Quién habla? Preso del rapto se arroja por la ventana estrellándose en el suelo. Ahora bien. ¿Qué es un rapto? Según el diccionario Bandeu, el rapto es una... Forma exasperada de angustia suicida que afecta a individuos incluso psíquicamente sanos si se les provoca una violenta ansiedad, una angustia desesperada. ¿Correcto? ¿Correcto? Correcto. Entonces, veamos quién o qué provocó esa ansiedad, esa angustia. No tenemos más que reconstruir los hechos. Le toca salir a escena, señor comisario jefe. ¿A mí? Sí, adelante. ¿Le importa representar su famosa entrada? Eh, per perdone, pero... ¿qué famosa? La que provocó el rapto. Señor juez, debe haber un malentendido. Esa entrada no la hice yo, sino mi adjunto, un colaborador... ¡Eh, eh, eh! eh, eh, eh. No es bonito descargar responsabilidades en los subordinados. Peor aún, está muy feo. Vamos, rehabilítese e interprete el papel. ¡Eh, Pero, señor juez, solo fue uno de esos trucos que se utilizan a menudo en todas las policías para que confiese el sospechoso. ¿Quién le ha preguntado? Haga el favor de dejar hablar a su superior. ¿Sabe que es un grosero? A partir de ahora, conteste solo si se le pregunta. ¿Entendido? Y usted, señor comisario jefe, por favor, represente esa entrada en primera persona. Está bien. Fue más o menos así. El anarquista sospechoso estaba ahí, justo donde está usted sentado. Mi colaboración... Es decir, eh, yo entré con cierto e ímpetu... ¡Bravo! Así. Y le agredí. Así me gusta. Querido maquinista, además de subversivo, deja de tomarme el pelo. No, no, no, no, no por favor. Siga el libreto. Aquí no hay censura. No fue eso lo que dijo. Bueno, sí. Le dije, ¡no me toques las narices! Dijo, ¿narices? ¡Se lo juro! Le creo. Siga. ¿Cómo terminó? Tenemos pruebas de que fuiste tú quien colocó las bombas en la estación. ¿Qué bombas? Eh, estoy hablando del atentado del 25 no, de... No, conteste con las mismas palabras de aquella noche. Imagine que soy el ferroviario anarquista. ¡Ánimo, vamos! ¡Vamos! ¿Qué bombas? No te hagas el tonto. Sabes perfectamente de qué bombas hablo. Las que colocasteis en los vagones de la estación central hace ocho meses. Pero vamos a ver, ¿ustedes tenían realmente esas pruebas? No, pero como le estaba explicando antes el comisario, era uno de esos trucos que empleamos a menudo en la policía. ¡Ja, <risa> ja! son ustedes unos linces! Le da un golpe en la espalda que le deja sin aliento. <risa> pero teníamos sospechas... Como el acusado era el único ferroviario anarquista en todo Milán, era fácil deducir que era él. Evidente. Por lo tanto, si resulta indudable que las bombas de los trenes las ha puesto un ferroviario, en consecuencia, podemos deducir que las famosas bombas del Palacio de Justicia de Roma las colocó un juez. Que las del Monumento al Soldado Desconocido las puso un comandante de la Guardia. Y las del Banco de Agricultura, pues, un banquero o un agricultor, según se quiera. ¡Por favor, señores! ¡He venido a realizar una investigación seria! ¡No para jugar a estúpidos ilogismos! ¡Sigamos! El anarquista no parecía afectado por la acusación y sonreía incrédulo. ¿Quién redactó este testado Yo, señor juez. Bravo. Así que sonreía, ¿eh? Pero aquí se comenta también, son sus palabras textuales, Citadas, a su vez, por el juez que archivó el procedimiento Sin duda, contribuyó a la crisis suicida el temor a perder el puesto, al despido Pero, ¿cómo? Antes sonreía incrédulo y luego, de pronto, siente temor ¿Quién le inspiró ese temor? ¿Quién le habló de despidos masivos? No, le juro que yo, por mi parte, no... Por favor, nada de minucias, ni que fueran ustedes violinistas Vamos, todos los policías del mundo entran a saco. Y no entiendo por qué precisamente ustedes son los únicos que usan vaselina. Pero si tienen todo el derecho de comportarse así, ¡estaría bueno! Gracias, señor juez. De nada. Además, ya se sabe, a veces puede ser peligroso. Se le dice a un anarquista, ¿lo tienes crudo? A lo mejor tus jefes de los ferrocarriles, cuando les contemos que eres anarquista, va y te despiden. ¡A la calle! Y se derrumba el anarquista. Un anarquista, hablemos claro, tiene un especial apego a su puesto de trabajo. En el fondo, son unos pequeños burgueses aferrados a sus comodidades. Sueldo fijo todos los meses, gratificaciones, la extra, la jubilación, la seguridad social, una vejez tranquila en el inserso. Nadie piensa en su vejez como un anarquista, créanme. Estoy hablando de nuestros anarquistas, por supuesto De esos comodones de ahora Nada que ver con los de antes A los que desterraban de un sitio a otro Por cierto, ¿entiende usted el destierro, señor comisario jefe? Ay, pero qué digo Entonces, recapitulando Ustedes hunden moralmente al anarquista Lo deprimen Y él se tira Si me permite, señor juez la verdad es que no ocurrió enseguida. Aún falta mi intervención. Ah, claro, claro, claro. tiene razón. Primero ocurrió que usted salió, luego volvió a entrar y tras una pausa artística dijo... Ánimo, comisario. Diga su réplica. Diga su réplica y sigue imaginando que soy el anarquista. Eh, sí, claro. Me acaban de llamar de Roma. Hay una buena noticia para ti. Tu amigo, perdón, tu compañero, el bailarín, ha confesado... Ha reconocido que fue el quien colocó las bombas en el banco de Milán. ¿Cómo lo tomó el ferroviario? Regular. Se puso pálido, pidió un cigarro, lo encendió... ¿Y se tiró por la ventana? No, no fue enseguida. En la primera versión usted dijo enseguida. ¿No es cierto? Sí, es cierto. Además, siempre que hablaba con la prensa o la televisión, decía que el anarquista antes de su trágico gesto ya se sentía perdido. Que lo tenían... ¿Pillado? ¿No dijo eso? Sí, dije exactamente pillado. ¿Y qué más declaró? Que su coartada, según la cual pasó la famosa tarde del atentado jugando a las cartas en una taberna de las afueras, se había caído. Ya no se sostenía. Y por tanto, el anarquista debía ser claramente inculpado también de los atentados a los bancos, además de los de los trenes. Y añadió, para terminar, que su gesto suicida... Era un evidente acto acusatorio. Sí, lo dije. Y usted, comisario, gritó que ya de vivo era un canalla, un delincuente. Pero unas semanas más tarde, usted, señor comisario jefe, declaró, aquí está el documento, que naturalmente, repito, naturalmente, no había indicios concretos contra el pobre ferroviario. ¿Correcto? ¿Mm? Por tanto era inocente. E incluso usted, señor comisario jefe, llegó a comentar ese anarquista era un buen muchacho. Sí, lo admito. Nos equivocamos. Por supuesto. Todos podemos equivocarnos. Pero ustedes, perdónenme, se han pasado de la raya. Detienen de manera arbitraria a un ciudadano libre. A continuación, abusan de su autoridad reteniéndolo más allá del plazo legal. Después... Lo traumatizan, asegurándole que tienen pruebas de que el dinamitero de los trenes es él. Acto seguido, le crean, de manera más o menos intencionada, la psicosis de que va a perder su puesto de trabajo. Y para rematar la faena, el matazo final, que su amigo y compañero romano sea confesado culpable de la masacre de Milán. ¿Su amigo? ¿Un asesino repugnante? Tanto que comenta destrozado, es el fin de la anarquía. ...y se tira por la ventana... ...pero digan ...nos hemos vuelto locos... ...llegados a este punto... ...¿cómo va a extrañarnos... ...que a un pobre machacado... ...como él... ...le dé un rapto... ...no, lo siento... ...pero en mi opinión... ...son ustedes claramente culpables... ...son absolutamente responsables... ...de la muerte del anarquista... ...y deben ser acusados... ...de instigación al suicidio... Pero señor juez... ...¿cómo es posible... Nuestro oficio, usted mismo lo ha reconocido, requiere que interroguemos a los sospechosos. Y para hacerles hablar, a veces nos vemos obligados a recurrir a artimañas, trucos y alguna que otra violencia psíquica. No, no, no, no aquí no se trata de alguna que otra, sino de continua violencia. Para empezar, ¿tenían pruebas concluyentes de que el pobre ferroviario mintió sobre su cuartada ¡Contesten! No. Pruebas concluyentes no teníamos, pero... ¡Nada de peros! ¿Siguen existiendo dos o tres jubilados que confirmen su coartada? Sí, existen. Entonces mintieron también a la televisión y a la prensa. Al decir que la coartada se había caído, pero subsistían indicios graves. O sea, que las trampas, las artimañas, los trucos, no solo los utilizan para que confiesen los sospechosos, sino para manipular y traicionar la buena fe del pueblo simple y confiado. <risa> ¡Haga el favor de dejarme acabar, comisario jefe! ¿No le suena que difundir noticias falsas o simplemente tendenciosas es un delito grave? Pero es este que colaborador me aseguró ah, que... ¡Ah! ¡Otra vez echando balones fuera! Entonces, conteste usted, señor comisario, la noticia de que el bailarín anarquista había confesado, ¿de dónde salió? Me he leído todos los atestados de los interrogatorios realizados por la policía y por el juez instructor de Roma. Mire, en ninguna parte dice que el anarquista admitiera una sola vez su responsabilidad en la masacre de los bancos. ¿Entonces qué? ¿También se inventaron ustedes esa confesión? ¡Contesten! Nos la inventamos, sí. ¡Ay, vaya fantasía! Deberían ser escritores. Y quizás aún puedan serlo. En la cárcel pues, se escribe fenomenal. Están deprimidos, ¿eh? Pues quiero añadir con total franqueza que en Roma tienen pruebas aplastantes de culpas gravísimas contra ustedes. Que están acabados. Y que los ministerios de justicia interior han decidido cargárselos. Para dar un escarmiento lo más severo posible. Y recuperar la credibilidad que la policía ha perdido en estos momentos. No. Es increíble. Pero ¿cómo pueden? Pueden, pueden. No lo duden. Dos carreras arruinadas. Es la política, señores. Antes servían ustedes para un determinado juego. Había que reventar las luchas sindicales. Crear el clima de muerte al subversivo. Pero han cambiado las tornas. La gente se ha indignado demasiado con la muerte del anarquista defenestrado. Pide... ...dos cabezas... ...y el Estado... ...se las entrega... ...¿y tienen que ser las nuestras? ¿Eso? Hay un viejo dicho inglés... ...que dice... ...el amo azuza a los mastines... ...contra los campesinos... ...si los campesinos se quejan al rey... ...el amo... ...para hacerse perdonar... ...mata a los mastines... ¿Y usted cree... ...realmente... ...está seguro? ¿Pues quién soy yo... ...sino el verdugo. ¡Maldito oficio! Ya sé yo quién me ha hecho la cama... ...pero me las va a pagar. Seguramente muchos van a disfrutar con su desgracia... ...y se reirán encantados. Sí, empezando por los compañeros... ...es lo que me cabrea. Por no hablar de la prensa. <risa> ¿Cómo nos van a poner? ¿Se imagina las revistas? ¿Qué nos sacarán esos gusanos... ...que antes venían a lamernos las manos... ¡Ah, por el esbirro! ¡Era un sádico, un violento! Por no mencionar las humillaciones, las ironías... Y los desplantes. Todos nos volverán la espalda. No encontraremos trabajo ni de, ni de aparcacoches. ¡Qué asco de mundo! No, ¡qué asco de gobierno! Puestos así, díganos. ¿Qué podemos hacer? ¡Aconséjenos! ¿Yo? ¿Qué, qué les voy a decir yo? Sí, aconséjenos. Bueno... Yo, en su lugar... ¿En nuestro lugar? Me tiraría por la ventana. ¿Cómo? ¿Cómo? Me han pedido un consejo y estando así las cosas, antes que aguantar una humillación semejante, háganme caso. ¡Tírense! ¡Ánimo! ¡Déjense llevar por el rapto y tírense! Los empujo hacia la ventana. ¡No! ¡Espere, espere! ¿Cómo que espere? ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué pintan ya en este mundo asqueroso? ¿Esa es tu vida... ¡Un asco de mundo! ¡Un asco de gobierno! ¡Todo es un asco! ¡Tirémonos! ¡No, señor juez! ¿Qué hace? ¡Aún me quedan esperanzas! ¡No hay esperanzas! ¡Están acabados! ¿Lo quiere entender? ¡Acabados! ¡Abajo! ¡Socorro! ¡No empuje, por favor! ¡No empujo yo, sino el rapto! ¡Viva el rapto! liberador. Los agarra de la cintura, obligándolos a subir al alféizar de la ventana. ¡No! ¡No, socorro, socorro! Entre la gente. ¿Qué ocurre, jefe? Los suelta. Nada, nada, no ocurre nada. ¿Verdad, comisario? ¿Verdad, señor comisario jefe? Vamos, tranquilicen a la gente. Bajando de la ventana, mm. temblando. Bueno, tranquilo, solo ha sido un rapto. ¿Un rapto? Sí. ¿Querían tirarse por la ventana? ¿Ellos también? Sí, pero no se lo diga a la prensa por lo que más quiera. Descuide. Pero si no es verdad, era usted, señor juez, quien quería... ¡Eso! ¿Usted quería tirarse, señor juez? No, él empujaba. Es verdad. Yo les empujaba. Y por poco se caen en serio. Estaban desesperados. Y cuando uno está desesperado, en un tris... Claro, en un tris... Y mírelos, mírelos. Siguen desesperados. ¡Qué caras de entierro! Con permiso, y hablando mal y pronto, señor juez, me parece que están algo... cagados, como se suele decir. ¿Te has vuelto loco? perdone quería decir... acojonados. ¡Vamos, vamos! ¡Arriba los ánimos, comisarios! ¡Un poco de alegría! Sí, usted lo tiene fácil. Pero póngase en nuestro lugar. Le aseguro que por un momento... ¡Casi me tiro de verdad! ¿Casi se tira? ¿Casi se tira? ¿En persona? Yo también. Ven, ven, señores, lo que es el rapto. ¿Y quién? ¿Quién habría tenido la culpa? Esos cabrones del gobierno. ¿Quién si no? Primero te azuzan. Reprimir, crear un clima de subversión, de desorden generalizado, de necesidad de un Estado fuerte. ¿Y tú te lo tomas en serio y después? No, en absoluto. La culpa la habría tenido yo. ¿Usted? ¿Y por qué? Porque todo es mentira. Me lo he inventado todo. ¿Qué quiere decir? ¿No es verdad que en Roma se nos quieren cargar? Ni se les pasa por la cabeza. ¿Y las pruebas aplastantes? Jamás las hubo. ¿Y lo del ministro que pedía nuestras cabezas? Puro invento. El ministro los ama. Son ustedes la niña de sus ojos. Y el director de la policía, al oír sus nombres, se emociona tanto que llama a su mamá. No es una broma, ¿verdad? No, no lo es. El gobierno entero los ama. Y también les diré que el refrán de los mastines es falso. Ningún amo ha matado nunca un mastín para complacer a un campesino. Si acaso todo lo contrario. Y si el mastín muere en la reyerta, a rey le falta tiempo para mandar telegramas de pésame al amo. Y coronas con maderas. Si sí, lo no he entendido mal... Claro que ha entendido mal. Déjeme a mí, comisario. Sí, señor, perdone. No comprendo. ¿Por qué ha montado esa farsa, señor juez? ¿Farsa? Que va, es uno de esos trucos o engaños tan normales que la magistratura también emplea a veces para demostrar a la policía que sus métodos son incorrectos, por no decir criminales. ¿Entonces? ¿Sigue creyendo que la anarquista se tiró por la ventana porque le empujamos nosotros? Ustedes mismos me lo han confirmado hace un momento, al perder la cabeza. Pero... Si nosotros no estábamos presentes cuando se tiró, pregúntele a la agente. Sí, señor juez. Acababan de salir cuando él se tiró. Eso es como decir que si uno enciende la mecha de una bomba en un banco y luego sale no es culpable porque no estaba presente en el momento de la explosión. Da gusto cómo se maneja aquí la lógica. No, señor juez. Ha habido un malentendido. El agente se refería a la primera versión... Y nosotros hablamos de la segunda. Ah, ya, claro. Porque en un segundo momento se retractaron. Bueno, no exactamente. Simplemente puntualizamos. Bien. Oigamos, pues, ¿y qué puntualizaron? Pues que... Les advierto que también traigo los atestados para esta nueva versión. Por favor, continúe. Puntualizamos la hora de... ¿Cómo decir? Del engaño... ¿La hora del engaño? Bueno, mmm, declaramos... Que el truco del anarquista, con embustes incluidos, no se contamos a medianoche, sino a las 8 de la tarde. Es decir, que lo adelantaron todo cuatro horas, incluido el vuelo por la ventana, como un horario de verano perfeccionado. No, el vuelo no. Seguía siendo a medianoche, sin cambios. Había testigos. Entre ellos... Ese periodista que estaba en el patio, ¿recuerda? No, no recuerdo. Y que al oír los golpes de en la cornisa y en el suelo acudió el primero y apuntó la hora. Bien, el suicidio ocurrió a medianoche y el truco con embustes a las 8 ¿Y qué hacemos con el rapto? Porque mientras no se demuestra lo contrario, su versión del suicidio del anarquista se basa en el rapto... Todo el mundo, empezando por el juez de instrucción y terminando por el fiscal, han insistido siempre en que ese desgraciado se tiró a causa de un súbito rapto. Y ahora, en el mejor momento, borran el rapto de un plumazo. No. Nosotros no borramos el rapto. ¡Claro que lo hacen! Distancian el suicidio nada menos que cuatro horas desde el momento en que usted, o ese colaborador suyo, entra y le gasta la famosa broma del «tenemos pruebas». ¿Dónde queda ahora el súbito rapto? Cuatro horas más tarde, total nada. Al anarquista le sobró tiempo para olvidar esa broma y muchas otras. Podían incluso haberle contado que Bakunin... ...era confidente de la policía del Vaticano y se lo hubiera tragado. Pero si era justo lo que queríamos, señor juez. ¿Contarle que Bakunin era confidente? No. Queríamos demostrar que el rapto no pudo deberse a nuestros trucos... ...a nuestras falsas afirmaciones. Precisamente porque desde ese momento... Hasta el del suicidio pasaron cuatro horas. ¡Ah, claro! Tiene razón. Una ocurrencia genial. ¡Enhorabuena! Mm, gracias, señor juez. Y así nadie puede inculparlos. El embuste malintencionado existió, pero no puede considerarse determinante. ¡Exacto! Por lo tanto, somos inocentes. ¡Enhorabuena otra vez! Aunque sigue sin entenderse por qué ese pobre desgraciado se tiró por la ventana, pero no importa. Por ahora, lo que importa es que ustedes resulten inocentes. Gracias. Le confieso que tenía que estuviera prevenido contra nosotros. Que quisiera encontrarnos culpables a toda costa. ¡Por Dios! Todo lo contrario. Les diré que ese estado un poco duro y provocador ha sido solo para inducirlos a presentar pruebas y argumentos que me permitieran ayudarles a salir airosos del trance. Mm -hmm. Estoy realmente emocionado. Es hermoso saber que la magistratura sigue siendo la amiga fiel de la policía. Dejémoslo en colaboradora. Sí, dejémoslo. Pero también tienen ustedes que colaborar para que pueda ayudarlos hasta el fondo y convertir su posición en inexpugnable. Por supuesto. Con mucho gusto. En primer lugar, tenemos que probar con argumentos irrefutables... Que en esas cuatro horas, el anarquista fue superando hasta el más mínimo desaliento, el famoso derrumbamiento psicológico, como lo llama el juez que archivó el caso. Bueno, está la declaración de la gente aquí, y también la mía, en la que se declara que el anarquista, tras un primer momento de desaliento, se recuperaba... ¿Consta en atestado? Creo que sí. Si está, en la segunda versión de los hechos, eh, aquí está... El ferroviario se tranquiliza y manifiesta que sus relaciones con el ex bailarín no eran buenas. ¡Fantástico! Como diciendo que tampoco le importaba demasiado enterarse de que él era el dinermitero asesino. Desde luego. Desde luego no le apreciaba demasiado, ni como anarquista ni como bailarín. A lo mejor ni siquiera le consideraba anarquista. Yo diría que lo despreciaba. Durante una discusión llegaron a tirarse un salero. Con la mala suerte que trae. Y no olvidemos que el ferroviario sabía que en el grupo anarquista romano se habían infiltrado un montón de espías y confidentes de la policía. Incluso se lo había advertido al bailarín. La policía y los fascistas os utilizan para crear disturbios. Estáis rodeados de provocadores a sueldo que os manejan a su antojo. Y luego pagará las culpas toda la izquierda. Puede que discutieran precisamente por eso. Y como el bailarín no le hizo caso, tal vez nuestro ferroviario empezó a sospechar... ...que también él era un provocador. ¡Ah! ¿Es posible? Y entonces, como no le importaba nada... ...prueba irrefutable... ...el anarquista estaba muy sereno. si hasta sonreía. ¿Se acuerda? Yo mismo lo declaré en la primera versión. Sí, pero el problema es que en la primera versión... ...también declararon que el anarquista... ...se encendió un cigarro. Hundido y comentó... ...destrozado. Es el fin de la anarquía. ¡Tatachán! Vamos... ¿A quién se le ocurre montar semejante melodrama? Tienes razón, señor juez. Fue una idea de este joven. Yo se lo dije. Las películas para los del cine. Nosotros somos policías. Háganme caso. llegados a este punto, el único modo de aclararnos. Si queremos encontrar una solución orgánica es hacer borrón y cuenta nueva. ¿Tenemos que dar una tercera versión? nos libre! Basta con hacer más creíbles... Las dos que tenemos Ay ay Entonces, punto primero, regla primera Lo que está dicho, dicho está Y no hay vuelta atrás Así que queda establecido que usted comisario Y usted o quien en su lugar Fuera, señor comisario jefe Montaron el truco con embustes Que el anarquista Fumó su último cigarro Y pronunció su frase melodramática Pero, y aquí está la variante No se tiró por la ventana inmediatamente Porque no era un medianoche Solo eran las ocho. Como en la segunda versión. Y ya se sabe que un ferroviario siempre respeta los horarios. El caso es que así nos sobra tiempo para hacerle cambiar de humor. Hasta el punto de hacerle posponer su intento suicida. Impecable. Sí, pero ¿cómo ocurrió ese cambio de humor? El tiempo solo no basta para curar ciertas heridas. Alguien tuvo que ayudarlo, no sé, con algún gesto... Yo le di un chicle. Bien hecho. ¿Y ustedes? Yo no estaba... No, no. Este es un momento demasiado delicado. Usted sí estaba. De acuerdo. Pues estaba. Bien. Para empezar, ¿podemos decir que la desolación que embargó la anarquista los emocionó un poco? Sí, sí. A mí me emocionó mucho. ¿Y podemos decir que lamentaban haberlo disgustado, señor comisario jefe, usted, que es tan sensible? Sí. En el fondo me daba pena. Lo sentía mucho. Perfecto. Y seguro que no pudo evitar... Ponerle la mano en el hombro. No, no creo. Vamos, un gesto paternal. Bueno, es posible, pero no lo recuerdo. Estoy seguro de que lo hizo. Se lo ruego, dígame que sí. Sí, sí que lo hizo. Yo lo vi. Bueno, si él lo vio... ¿Y usted, por su parte, le dio un cachete en la mejilla así? No, siento decepcionarle, pero estoy seguro de que no. No le di ningún cachete. Claro que me decepciona. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre, además de anarquista, era ferroviario. ¿Lo había olvidado? ¿Y sabe qué significa ferroviario? Significa algo que está ligado a nuestra infancia. A trenes eléctricos y de juguete. ¿Nunca tuvo un tren de niño? Sí, tenía uno a vapor que... Que echaba humo blindado, por supuesto. Y hacía tutu, tu, chucu, chucu, tutu. Tu". Sí, hacía tutu, tutu. Tu". Magnífico, ha dicho tutu. Tu", y se le han iluminado los ojos. No, usted no puede sentir más que afecto por ese hombre. Porque en su subconsciente estaba unido a su trenecillo. Y si el sospechoso hubiera sido, qué sé yo, banquero, usted ni lo habría mirado siquiera. Pero era un ferroviario. Y es... Estoy seguro le dio un cachete Sí, es verdad, yo lo vi, le dio dos cachetes Ya lo ve, tengo testigos ¿Y qué dijo mientras lo cacheteaba? No recuerdo Yo se lo recordaré, le dijo Vamos, vamos, vamos, no te deprimas Ya verás, la anarquía no morirá La verdad no recuerdo ¿Ah, no? ¿Lo dijo? Me enfado, mire mi cuello, mire Admite que lo dijo sí o no Bueno, si es por darle gusto Entonces dígalo Dígalo, tengo que incluirlo en el informe. Bueno... Pues le dije, vamos, vamos, no, no te lo tomes así. Ya verás, la anarquía no morirá. Bien, y luego cantaron. ¿Que cantamos? Es natural. Por entonces se había creado tal clima de amistad, de camaradería, que no pudieron dejar de cantar todos a coro. ¿Y qué cantaron? Me imagino que a las barricadas. No, perdone señor juez. Pero en lo del canto a coro ya sí que no podemos seguirle. Ah, que no me siguen. Pues saben lo que les digo? Que ahí se quedan. Y que se las apañen solitos. Estableceré los hechos tal y como me los han expuesto. Y saben qué saldrá? Pero den las personas algo subida de tono, pero saldrá un auténtico prostíbulo, un burdel. Primero dicen una cosa, luego se retractan. Dan una versión y media hora después Otra completamente distinta. Ni siquiera se ponen de acuerdo. Aquí hay una gente que llega a decir que el anarquista ya intentó tirarse por la ventana por primera vez ese mismo día, a última hora de la tarde, delante de ustedes. Y ni siquiera me han mencionado ese detalle. Hacen declaraciones a la prensa y, si no me equivoco, incluso al telediario de este calibre. Naturalmente, no existen actas de los interrogatorios que se le practicaron al anarquista. No nos dio tiempo. Y poco después. Milagro. Salen a relucir no un acta, sino dos o tres firmados por él de su puño y letra. ¡Cuando estaba vivo! Si un sospechoso cayera en contradicción solo la mitad que ustedes, como poco, ya se lo habrían cargado. ¿Saben qué piensa la gente de ustedes? Que son unos embaucadores. Unos farsantes. ¿Quién les va a creer a estas alturas? Como no sea el juez archivador, por supuesto. ¿Y saben la razón principal por qué no les cree la gente? Porque su versión de los hechos, además de estrafalaria, carece de calor humano. Nadie olvida la respuesta grosera e insolente que usted, comisario, dio a la pobre viuda del anarquista cuando le preguntó por qué no la habían avisado de la muerte de su marido. Ni un instante de emoción, nunca. Ninguno de ustedes se dejó llevar o rió, lloró, cantó la gente sabría perdonarles todas las contradicciones en que han ido cayendo una tras otra. Si detrás de tantas torpezas lograse vislumbrar un corazón, dos hombres humanos que se dejan llevar por la emoción y, aun siendo policías, cantan con el anarquista su canción con tal de complacerlo. A las barricadas... ¿Quién no se echaría a llorar? ¿Quién no gritaría sus nombres con fervor al escuchar la historia? Se lo ruego, por su propio bien y para que la investigación se vuelva a su favor. ¡Canten! A las barricadas, a la barricada ¡Vamos! ¡Más voz! ¡Voz, hostias! A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación.